vale ya está empezando a grabar cago en la ley bueno que esto ya anedonia, que ya radio cucaracha que ya vos decía ¿eh? esta voz de cabreo que por qué ye ¿Eh? porque estoy enfadado porque el puñetero eh, eh, programa de grabación ¿eh? cortose gracias que me dio por miralo ¿eh? porque si no eh, joder pues Tampoco ya que lleve tanto tiempo, a ver, llevo cinco minutinos de programa, no hice más nada casi que poner la sintonía y presentame. Pero hostia, joder, ¿eh? no, no, no deja de ser faena que se corte el programa de grabación. Más que nada porque ya por ese tema de, ¿eh? de los de los refuerzos, ¿eh? que vos dicho otros semanas, la cuestión llegue. Estoy quitando la. Quitando la La cuestión es que a ver, eh, en mi programa eh, últimamente no es precisamente muy eh, muy fiable que digamos, muy fiable en, en el sentido de que no sal todos el manes. Eh, eh, estamos en un programa de reforzamiento discontinuo. ¿eh? de reforzamiento variable, que uno es el manej refuerzo a la gente que quiere sentir anedonia y otros no. Claro que que yo lo que implica eso, eh, bueno pues en unas ocasiones eh, eh, implica que bueno pues que ese tipo de reforzamiento, esos programas de reforzamiento pueden llevar a un a un a una tasa eh, de refuerzo más alta, a lo mejor que el reforzamiento Y una tasa de conducta, quiero decir no de, de, de refuerzo y, pero bueno, también puede llevar a un abandono, ¿eh? una, una extinción que no sé hasta qué punto y el caso de lo que está asociando con la gente que, ¿eh? con la gente que, que sentía o que siente anedonia ¿eh? Eh, bueno, perdonad ya lo que hay, mire, ya estoy haciendo un esfuerzo muy grande para venir, porque estoy muy cansado ¿Eh? Sí, pues sí. Ya sé que siempre digo lo mismo Que estoy cansado, que tengo sueño Y vosotros diréis ¿Qué coño faes un, un programa a las 10 de la noche? Failo a cualquier otra hora ¿eh? Failo por la tarde, failo por la mañana Y así no estarás cansado ¿eh? ¿Y por qué el programa y jueves? El jueves, bah, mira Cuando arrancó Anedonia ¿eh? Porque mira, a lo mejor vosotros os preguntáis ¿Por qué llegue ¿eh? porque ye que anedone anedonia los llueves anedonia lleva siendo los los jueves a las 10 de la de la noche pues pues ya va casi pa 8 años, ya va casi pa pa 8 años que lleva siendo los llueves a las 10 de la noche. Y es decir desde desde el Entamo, Desde el Entamo y es que los llueves pues min, en un tiempo, y en el el primer día del fin de semana, ¿hm? Para la mayoría de la gente, el primer día del fin de semana y el, el viernes, no lógicamente. A ver, bueno hay gente eh, que la la propia trabaja incluso los sábados, entonces es, bueno pues pierdo vía. Pero bueno, para los más, la mayoría, ¿eh? Eh, la gente que estudia y tal, la, la fin de semana pues eh, entama entama los los, los viernes, no por la tarde. Eh, pero yo hubo un tiempo, bastante tiempo, que era yo era yo, ya era eh, yo joven y gallolero. ¿Qué pasa con la audacity? Me cago en está en la ya ah, no, sigue ahí, sigue ahí, vale. El audacity y el programa de grabar, hombre, que eh, que, que se me. el que, el que paró en antes. ¿eh? Eh, pues que decía yo, ¿eh? que hubo un tiempo en el que yo, yo era joven y gallolero, ¿eh? y que eh, bueno pues para mí los fines de semana arrancaban los jueves que eso no quería decir que un tuviera que, ¿eh? que trabajar los viernes ¿eh? que sí, pero bueno eh, digamos que tenía un trabajo muy laxo ¿eh? en aquel momento digamos también a más que eh, tenía bueno pues un historial de un trabajo extremadamente duro los años de estudiante que ya lo relaté de alguna vez fueron extremadamente duros y entonces, bueno, pues eh, en aquel momento cualquier cosa para mí iba a ser eh, menos menos estresante iba a tener menos carga ¿eh? ya no digo física ¿eh? digo, digo carga, eh, bueno pues si queréis estresante o de ansiedad o de ansiedad, sí, ansiógen, ansiógen hay una buena manera de decirlo Bueno, pues en el caso, oye, que cualquier actividad iba a ser eh, iba a ser menos, ¿eh? iba a ser menos que, que lo que sufrir hasta el momento. Entonces, bueno, pues para mí, oye, pues la semana eh, pues pasaba de risa, ¿eh? y el fin de semana, pues entamaba, entamaba los jueves. ¿eh? Sí, sí, sí, sí, los jueves estaba yo de, estaba yo de, de fin de semana ya. Entonces recuerdo que en aquel momento... Fue cuando ar estaban arrancando los capítulos prohibidos de Con tellado, ¿eh? ese programa coral, ese programa de, de mucha gente, aunque bueno, acabó siendo el programa de mi amigo Tirolincio. pero bueno, por ahí ya sabéis de sobra que pasamos mucha gente y tal, al pique, ya para pa el año que viene, por el verano que viene, ya, ya cumple los ventañinos, ¿eh? el programa más veterano de, de Radio Cuca. Eh, teniendo en cuenta que Radio Cuca tiene ahora mismo treinta y cinco treinta y ¿cuántos? 35, eh, no, 32, coño. 32 años pues bueno un programa que lleva 20 igual sí que ya el más el más veterano bueno pues en aquel momento de fecho pusimos el, el programa en la noche de los jueves porque parecíamos que ya era el entamo perfecto para pa el fin de semana no eh, yo supongo cuando arranqué a hacer a Nedonia haya cerca de ocho años pues a lo mejor también pues en los mercos, aunque aquella niñera tan mozu ni tenía traballos tan tan laxos y tan tan descansados, cuando también hacían nevonia qué estaba yo haciendo, bueno sí, cuando también hacían un trabajo que daba bastante la risa, yo un trabajo de Estar sentado agarrando el teléfono. Lo que pasa es que eso me parece a mí que, que duró el, el, la primera edición de Anedonia. Después ya andame a trabajar de limpiador y joder, cuando eso llegaba, justo a la hora y bastante reventado. Lo que pasa es que al día siguiente no tenía que madrugar. Ahora el problema que tengo, ya que eh, mañana pego un madrugón de, de la hostia, tengo eh. derecho de eh, el trabajo, eh, no pasé por casa el mediodía y, y mañana. A madrugar, a madrugar más que ningún otro día. Bueno, oye, al fin y al cabo, ¿eh? ¿Mm? podéis decir, bueno, pero al fin y al cabo tienes trabajo, ¿no? Bueno, sí, lo que ocurre que supongo que el trabajo, ya, ya sé que últimamente me repito mucho, pero oye, ¿qué queréis? Este programa es mío y yo dedicome a... ¿eh? Dedícome a hablar de mí, básicamente, esto ahí para descargar, ¿eh? El trabajo ya para cubrir necesidades, cuando los necesidades ya están cubiertas, es ¿para qué tienes que trabajar más? ¿eh? Cuando te valdría con trabajar menos para cubrir las necesidades, ¿por qué tienes que trabajar más? ¿eh? O, ya me pasó, o ya me pasó la, la, la, la cosa máxima, ¿eh? que llegué que que falando con una persona y diciendo, ya, estoy absolutamente reventado, pero bueno, esta noche tengo... tengo radio y, y después llego a casa a las instantes de la mañana y mañana a madrugar, y me dijo, Joder, pues casi que no tenías que dar a la radio. Y entonces yo, yo pensé, ¿eh? Digo, sí, bueno, ¿eh? O sea que por, por tener que ir a trabajar, un trabajo que, que en realidad no me aporta nada, más que un perres que, que por fortuna no necesito, tengo que dejar de hacer cosas que, que sí me presten ¿no? Bueno, en fin, ¿eh? no sé... es igual llega la, la vida de mucha gente. Y bueno, pasaron las les elecciones, ¿eh? pasaron les escolletes. Eh, normalmente siempre que hay un, un proceso yetoral pues yo aprovecho para. Nah, dar un poquillo en la turra ¿eh? y hacer y, y un análisis de los resultados y mostrar como al final nos gobiernen aquellos que, en todo caso, escogieron un porcentaje muy, muy pequeño de la, de la gente que vive en el sitio donde se celebran las elecciones, ¿no? Eh, bueno, esta vez como que no tengo mucha mucha gana de, eh, de ponerme, pero... de ponerme a ello y ni siquiera hice ahí un análisis fondero como hago otras veces como de cifras de porcentajes ya cansé ya cansé solo digamos que por ejemplo Asturias de de todas personas que tienen derecho al voto que no son todas las personas que viven en Asturias Asturias en general son xente gente viejo Pero de todas maneras sí que siguen quedando, bueno, pues personas moces que no tienen derecho al voto, eh, personas inmigrantes que no tienen derecho al voto, personas inmigrantes ilegales que tampoco no tienen derecho al voto, ¿eh? presos que no tienen derecho al voto, eh, bueno, pues una serie de, de colectivos que, que no hay que muchos, ¿no?, ¿Eh? pues me parece que andan por el 7 al 8% de personas de las que viven en este sitio que no tienen derecho al voto ¿eh? pero bueno, eh, si juntas el 7 8% si lo juntas a que nada más votaron el 60 y algo por ciento por ciento me parece de las personas que, que sí que tenían derecho al, al voto ¿eh? y que de si 62% votaron al, al partido que ganó no me acuerdo ahora mismo si fue el, el 30% bueno pues si el 30 del 60 del tal pues al final resulta que ese partido que supuestamente ganó está sofitado por por dos de cada diez personas que viven en este sitio no en fin Y no entendí que tenga yo ninguna simpatía ni ninguna antipatía especial más que yo la que tengo todo el colectivo en general de eh, de los que se creen con el poder de poder manejar la voluntad de otras personas, ¿eh? los que se creen con la capacidad de poder hacerlo. Eh, ya os digo, no tengo ninguna especial simpatía ni antipatía eh, pero no es su alcalde de, de, eh, de la capital del Principado del centro de, del universo conocido eh, no tengo ya ninguna simpatía ni antipatía por el señor Caunedo, pero sí dice una cosa eh, que, si, que si la poderosa eh, la, la que dice que puede o la que dice que ye, porque aquí nu, en Uvieu no dicen que puede, dicen que son eh, no son no son poderosos como los ¿Eh? como a nivel nacional ¿eh? son son nada más no sé qué son exactamente autoidentitarios somos ¿eh? qué sé yo no sé pero bueno con la que lle ¿eh? esa que lle que dice es que si alcalde esa que lle ¿eh? que dice es que lle pues entonces va a ser la, la alcaldesa con menor menor índice de, ¿eh? de menor número de concejales menor menor apoyo menor sofito ¿eh? es verdad es verdad votaron votaron por esa 9 eh, eh, de cada 100 personas 9 eh, de cada 100 personas que viven en, en Uvieu eh, eh, decidieron delegar la su voluntad eh, se de ir la su voluntad a esas personas paradosis de la democracia eh, como decía yo en el caberu en el caberu no, no en el último de Donia Del anterior del anterior y es lo que tiene la es lo que tiene la democracia como tan increíblemente pocos y, y, y es realmente y es realmente curioso ya os digo yo una paradosia de la democracia a de la democracia pues ya eh, ya medio dedica un poquillín el, el programa anterior ¿eh? uno eh, no o sea, vinieron a la cabeza unos cuantos se juntaba se juntaba se juntaba contando cosas y, y con teles, no ¿Eh? eso de listas abiertas y eso de votar lo que tienes que votar y ¿eh? en fin ¿eh? pero bueno otra paradoja que yo creo que la semana pasada o hay dos semanas mejor dicho no la comenté y es que bueno pues que si vienes a ¿Eh? Si mires el, el, el número de personas, el porcentaje de las personas que viven en un territorio, que, que sofiten al, al, ¿eh? al, al gobernante y que, que vence, pues es una cantidad ridícula. ¿eh? Y después pues, todos tenemos que ¿eh? someter la nuestra voluntad a los designios de, de esa persona. ¿eh? Que ya lo sé, que es mentira, que esos no manden de verdad, que manden otros que, que da lo mismo, pero bueno, que no deja de ser paradoxa, ¿no? No deja de ser una cuestión paradójica. Estoy, estoy estos días metido en un En un discutinio en internet ¿eh? Eh, al rodeo de bueno de un tema que también ya comenté muchas muchas veces no que de la misma manera que bueno pues que yo, bastante pelegrín ¿eh? creer que, que el poder lo ejerce en esos políticos que vemos ¿eh? que ellos vemos el, el focico y y que a los que de algunas personas voten cuando hay elecciones. Yo estoy absolutamente convencido. Bueno, no estoy absolutamente convencido de nada. ¿eh? Por favor, que, que eso que quede claro que no tengo yo convencimientos absolutos eh, acerca de ningún tema. Pero sí que digamos que considero bastante plausible ¿eh? re, partiendo de, de los míos conocimientos, las observaciones y reflexiones considero bastante plausible pensar que bueno pues que todos esos a, a los que a los que votamos eh, no manden eh, no manden eh, no manden de verdad y otros detrás que manden más eh. son poderes eh, económicos los poderes políticos manden poco los poderes económicos manden mucho eh, poderes de tipo económico pues bueno pues hay los de, de, de, de todas las clases que eh, que podéis imaginar Todo lo que valga perres, pues tiene un poder político detrás. Eh, claro, eh, lo que ocurre es que la desconfianza en los poderes es muy complicada, y es muy complicada, eh, es muy complicada la, la forma en la que decidimos actuar. En desconfianza. A ver, que estoy metiendo menos en A ver, La cuestión ya es que eh, casi podemos estar seguros. Que Cualquier cosa que venga de la oficialidad, eh, los telediarios, la prensa, eh, la opinión de, de sesudos, opinadores profesionales, lo que digan los políticos, bueno, pues en general eh, no lleva mala cosa mantener un espíritu crítico, ¿eh? no lleva mala cosa plantearse que a lo mejor ¿m? todo eso que están diciéndonos lleva eh, es mentira. no hay ninguna locura plantease que posiblemente una buena parte un un porcentaje de todas esas cosas que están que tan contándonos sea mentira claro qué ocurre que bueno pues esto como os digo afecta a todos los campos afecta a todos los campos todos sabemos, bueno, todos mm, sospechamos, bueno, vale, todos no, algunos mm, sospechamos, muchos menos más, ¿eh? no sé cuáles, que, bueno, pues, por ejemplo, la, la industria, la gran industria farmacéutica, ¿eh? pues, posiblemente pues, también actúe eh, siguiendo criterios de eh, temas de capital, ¿eh? y el so, mm, fin su final, ¿eh? no sé ya el curar a la gente, eh, sacar sacarme que sirvan para para curar, sino en sacar lecines que sirvan para que sirvan para ganar perros con ellos, Pues eso que nos cuentan tanto de que para las enfermedades raras nadie nadie en investiga, Pues total, si son enfermedades raras precisamente porque les tienen poca gente, Y si les tienen poca gente, pues pues una medicina que desarrollen para ello, pues pues va a comprar poca gente. y se van a comprar a poca gente pues van a ganar pocos perres claro por lógica pura de la misma manera pues bueno parece que Nunge del todo paranoico Nunge del todo enfermizo pensar que decía en cuando faen coses exclusivamente para ganar perres en sin que en sin que medien ninguna circunstancia de de salud me imagino que todos vos acordaréis de aquello de la, de la gripe gocha, ¿eh? de la gripe gocha aquella que decían que iba a contagiarnos a todos y que íbamos y que a morir Y entonces, bueno, pues sacaron sacaron un, un mogollón de, ¿eh? de un medicamento especial, ¿eh? un mogollón de dosis de aquel medicamento ¿eh? especial ¿eh? para pa, pa frenar la vacuna, la vacuna contra la gripe gocha. Y es curioso, y es curioso porque de, después nadie se puso la, bueno, nadie. idea. otra vez, ya sé que nunca se puede decir nadie ni en todo ni nunca ni en siempre, ni eh, que ya es relativo todo, eh. Todo no, ya es mentira, joder, no es relativo todo. Hostia, a, a ver si vais a acabar pensando que soy un que soy un sofista, joder, no, no, no, no. no y tal, pero bueno, de la misma manera que no creo que soy que todo sea relativo, ...tampoco no creo... Eh, que, ...que existan absolutos... ¿eh? ...que existan absolutos... ...no me parece a mí que exista... ...ni una verdad absoluta... ...ni, eh, ni, ni una cosa que fegan todos... ...ni una cosa que no falla aire... ...y un en eh, crítica... ...ya que estoy hablando tanto de esta noche... ...de los políticos... ...a eso de cuando salen los políticos diciendo... porque los españoles quieren no sé qué?... ...bueno pues oye... ...ahora salen... ...ahora como estamos en tiempos de pactos... salen diciendo, los asturianos quieren un gobierno estable. Bueno, habrá asturianos que lo quieran y habrá asturianos que no lo quieran. ¿eh? Teniendo en cuenta que la única característica común eh, que puede definir eso que llamen los asturianos son las personas nazies dentro de un determinado espacio geográfico ¿eh? que, que denomamos como asturias, pues bueno, en fin, eh, como que tampoco hay... Eh, no, a hablar de todos los asturianos eh, según las estadísticas que, que vi hoy 1.061.000 eh, parece que que somos los que los que nacimos en este sitio o los que vivimos aquí o, o los que votamos aquí bueno yo no, no yo yo no voto ni aquí ni en otro Asturias pero bueno eh, no sé uno ya tienen que, también que ponerse de acuerdo Asturiano que y el que El que nació aquí, el que vive aquí, el que vota el que aquí, ¿eh? Se lleve donde se nace, se lleve donde se pase, no sé, no sé, ¿eh? <risa> y es una, una cuestión complicada. Para eso que, que esta gente tiende a hablar de absolutos. Porque los asturianos quieren tal cosa y tal otra, ¿eh? porque los ciudadanos quieren, tal. Bueno, pues, pues no, amigo, no, no. Lleva una chorrada como la que ha un pino falar, hablar de absolutos. También lleva una chorrada como la que ha un pino decir que, que todo se lleve relativo. No es verdad que todo se lleve relativo. Hay cosas que son relatives y hay cosas que no son relatives. No, en realidad yo creo que no hay ninguna cosa que sea absolutamente relativa. ¡Ah, claro, espera! Claro, si no hay nada absoluto, ¿eh? tampoco puede haber nada absolutamente relativo. Mira tú, mira tú, ya voy entendiendo cómo va esto. Bueno, que esto venía a cuento de que la vacuna que ya para parar la gripe gocha, ¿eh? Eh, hubo mucha gente que pasó, de, pasó del tema. Fue una situación que yo me muy gratamente de aquello, porque... pese a oye, pues una gran presión ¿eh? por parte de, de los medios habituales, por parte de los telediarios, por parte de, de los periódicos, por parte de, de la opinión pública, por parte en muchos casos de, de los estamentos médicos, bueno pues mandaban, mandaban la la orden, ¿eh? la orden de, de, de esa necesidad de, de pincharse aquella vacuna para nunca coger la gripacocha, eh, Curiosamente la gente resistió, vio parecía hoy que yeraton en ello, eh. Un bilordio que no tenía ni pies ni cabeza y no se la puso. Y la cuestión es que no morrimos de no sé si morrió de alguien de gripe gocha, pero la mayoría no morrimos de gripe gocha. Seguimos aquí, morremos moriremos de cualquier otra cosa, pero de gripe gocha en aquel momento por lo menos no. Igual morremos en un futuro o a ser la gripe gocha y más y más, y más agresiva la de mi madre y morremos bueno, en aquel momento no morrimos, en aquel momento por el motivo que sea ¿eh? el, el adocenamiento de la, de la gente de las personas bueno pues sacó un, un piquín de, de resistencia, ¿eh? una cosa extraña porque mira tú que hay hay milenta situaciones en las que a lo mejor bueno pues podíamos, podíamos rebelarnos ante ¿eh? ...antes si y adoctrinamiento... Ante si ...antes si, y eh, allanamiento... ...antes y... ...seguir ideas que... ...que no son realmente... ...que no son realmente nueces... ¿eh? ...ideas que, que son otras... ...otras personas de... ...no sé, de... de, de ...bueno, entendéisme, ¿no? ...lo que quiero decir, que son ideas que no son nuestras... ...y que sencillamente están puestas ahí... ...pues ¿eh? yo ahí les... para que, como decía Morfeo... ...en, en, en Matres sea y la la realidad que pusieron delante de entre los tus huellos? ¿eh? para que no te pescancies de la verdadera realidad que y que y es un esclavo ¿eh? muchos me gustan mis matrices muchas cosas muy muy interesantes ¿eh? muchas cosas muy muy interesantes esa esa es una de ellas bueno pues curiosamente en aquel momento parece pues, que la la gente ¿eh? o mucha gente Eh, bueno, pues resistió, resistió a Matrix. Eh, decidió que bah, aquello ya era, eh, ya era todo mentira y no tenía pies ni cabeza. Eh, y es curioso porque además, mmm, y en un tema en el que posiblemente posiblemente eh, sería más difícil resistir, eh, que ya el tema de la, de la salud, ¿no? mm. Yo supongo que... Oye, pues en cualquier otro tema... Pues... Bueno, pues puedes permitirte... El, el ser un poco disidente el tal... Pero, joder, cuando toquen a, a la salud... Pues, oye, tenemos miedo, ¿no? ¿Mm? Al fin y al cabo... Pues, bueno... Eh, yo lo que dice la... Lo que dice la sabiduría popular... ¿eh? Mientras haya salud... ¿eh? Mientras haya salud... Todo lo demás... Y lo de menos... el caso es que haya salud... ¿eh? Salud física y salud mental... ¿eh? Porque si no... ya sabéis que para mí es todo lo mismo ¿eh? yo lo mismo. Eh, yo tengo una visión integral de, de, de todo en general del mundo ¿eh? yo creo que que es la manera de ¿eh? la manera mejor de analizar el mundo tratando de verlo como eh, de algo integral porque eh, al fin y al cabo bueno pues individualizar un, un objeto es prácticamente imposible eh, la ciencia occidental ¿eh? y es lo que ...lo que intenta y la vía que, que siempre siguió en la ciencia... ...bueno, el saber, ¿eh? la acumulación de saber occidental... ...y la vía por la que, bueno, la que siempre estuvo ...la que siempre consideró la manera de, de, de conocer la realidad... ¿eh? coger un Oshetu, ¿eh? eh, sacarlo de la realidad e investigarlo bien... ...claro, y esa es la mejor manera... Por ejemplo, yo creo que la, el, el saber oriental en general eh, escolló otra vía, ¿eh? escogió otra vía diferente, que ya era el, el pescanciase de que si sacabes un, un objeto cualquiera, cuando digo objeto, refiero a un objeto de estudio, ¿eh? objeto, sujeto, animal, planta, eh, piedra, lo que fuere, ¿eh? que eso lo sacabes de, del ámbito en el que realmente existe, bueno, pues que. ¿eh? Sí, podías aprender muchas cosas de él, pero no lo aprendías todo. ¿eh? Y, y, el, y el aprendizaje de la sabiduría que tuvieras acerca de ese objeto de estudio, pues seguramente ya era truncada. ¿eh? Y era truncada porque eh, lo que hacías ya era ¿eh? eh, eliminar de un plumazo toda la interacción con todas con las demás circunstancias que interaccionaban con... con ese con ese yeshetu habitualmente y lo que también se llama la cuando se mira de de hacerlo en sin sacar de de estudiar en sin sacar las cosas del su contexto llámelo también una investigación una visión más ecológica que no es verdad que ecológico tenga que ver con lo con lo verde ecológico sería defender Eh, ...los prados y poner nidos en los árboles... ...y que no maten a los yobos... no, ecológico y otra cosa... ¿eh? ...y mm, verles cosas en el su ambiente... ¿eh? ...en el su ambiente normal... ...en el su entorno más, más normal... ...eso y es lo, lo ecológico... ...y <coughs> eh, decía que bueno pues que lo oriental... ¿eh? ...en general... ¿Eh? No todo lo oriental y así no hombre vamos a ver lo oriental tradicional si quieres ¿eh? incluso aquí lo mejor también la sabiduría tradicional y era más de era más de, de la, buscar la visión integral la visión holística ¿eh? Eh, de, oye pues no sacar las cosas de, del su so contexto ¿eh? y hacer por por vélez por vélez ahí ¿eh? Bueno, pues la cuestión eh, que no se me fue la pieza, eh, que no se me fue la pieza, estaba hablando de, de, de salud. ¿eh? De salud. Eh, la cuestión ya que bueno, pues la, la salud, ¿eh? la investigación sobre salud en el mundo, en el mundo este occidental, que es prácticamente el mundo entero, ¿eh? Eh, aparte de estar. guiada no por condiciones o por condicionamientos meramente de, oye, pues eso al o, o meramente científicos de oye pues de, de acabar con un, un determinado eh, virus o bacteria o enfermedad cualquiera sea el motivo que sea por el que se presente bueno pues está también condicionada por los perros ¿eh? como prácticamente todo está prácticamente todo condicionado eh, por los perros ¿eh? pero bueno pues además de estar condicionado por los perres adolescente yo pienso carece de si de de esa visión bueno pues pues fragmentadora que les cosas les estudia no en conexión con todo lo demás de la misma manera que consideren porque bueno esto sí aunque últimamente se Eh, fala mucho de esa dimensión o de ese acercamiento biopsicosocial, eh, teniendo en cuenta lo biológico, lo psicológico y lo social, como si fueran cosas diferentes. Yo pienso que son todo, bueno, pues dimensiones del, del sujeto, eh, que bueno, vale, ponemos y esos... No me eh, falamos de esos constructos totalmente teóricos, sencillamente para bueno pues para organizarnos mayor. Pero no creo, creo yo que sean separables lo biológico, de lo psicológico y de, y de lo social. ¿Mm? Bueno, pues la cuestión eh, todo esto viene a cuento de que bueno pues hay mucha gente que de un tiempo esta parte pues empezó a, a, a plantearse si a lo mejor resulta que muchas de las cosas que nos decían de, de, de esa medicina, eh, de ese eh, sistema económico, científico, médico, eh, de salud, pues si no podría ser también, bueno, pues en buena parte mentira. Eh, en buena parte mentira. Claro, el problema es que eh, como no existen los absolutos, Eh, y, esa, y hay mucha gente que a lo mejor esto no lo no entiende. Pasan de un extremo al otro, ¿eh? pasan de un extremo al otro y pasan del de extremo de, de. No pasen ellos, a lo mejor nunca creyeron ciegamente la versión oficial. ¿eh? Pasan en general pues, grupos de colectivos de, de, la, de la sociedad, pasen, pasen de un extremo al otro. y de la misma manera que en un momento dado por resulta que bueno pues todo lo que dijera un médico todo lo que dijera un científico todo lo que dijera una bata blanca por mero fecho de decirlo él pues será verdad bueno pues hay mucha gente que se pasó al extremo contrario y por mero fecho de decir eso de decir los tipos de personas pues tiene que se mentira. ¿Eh? tiene mentira y a la vez tiene que ser verdad todo lo que digan del de otro tiempo todo lo que digan para criticar tiene que ser verdad ¿eh? yo porque tiene el acriticismo este que un día también ¿eh? también criticaba yo valga la robustnacia ¿eh? que criticaba el acriticismo criticaba un día en en, en anedonia bueno pues este acriticismo y este bueno pues mm, y es muy difícil la verde y es difícil mantenerse en el medio eh y es muy complicado y es muy complicado eh, porque bueno vamos a tener claro ¿eh? que, que sí que, que lo que viene ¿eh? del oficial que hay un condicionante económico en medio casi que podemos tenerlo claro eh, para casi todos los para casi todos los casos Eh, que lo que bien por es no non no oficiales extraoficiales eh, bueno pues mm, que tenemos también que tener un poquitín de cuida, de cuidadín ¿eh? porque bueno tan exentos de todos esos eh, supuestos métodos garantes ¿eh? supuestos métodos garantes mm, que dispon por ejemplo yo qué sé pues temas de la medicina pues oye eh, se supone que la medicina oficial aunque esté condicionada por intereses económicos También, bueno, pues, oye, pues tiene un saber que, bueno, está bien establecido y un método, eh, está, está investigado por un método científico. Bueno, pues una serie de cosas que digamos que son un poco garantías. Aunque después, bueno, pues sí, vale, está bien, eh, sepamos que tenemos que tener cuidado porque, bueno, pues no necesariamente lo que está investigado a través del método científico pues llego unas conclusiones eh, que son que son pures eh, que no tienen que tan es, no están condicionadas eh, tú el método científico pues aplicarlo para eh, para sacar una cosa para sacar casi la contraria no sin casi pues aplicarlo en, en algunos en algunos ámbitos para sacar la contraria además a ver al final resulta que todo lo, ¿eh? todos los resultados Eh, son un dato estadístico, eh, son un dato estadístico, y la estadística, yo recuerdo que tuve unos años en que la usé, ¿m? aunque más o menos y digamos estándar, eh, los, los mismos eh, niveles estadísticos en un sitio que en otro, eh, bueno, pues. Eh, De ese mes en cuando, eh, tú puedes cambiarlo. es un poquito en el chico cuadrado, ¿eh? Y, che, un un en los lados de libertad? Bueno, vaya, ¿eh? Está al 5%, bueno, el 5 voy a ponerlo al 8, ¿eh? Y saques que es un resultado totalmente diferente, ¿eh? Totalmente diferente. Que lleve verdad, ¿eh? Que yo que sé, pues, pa publicitar revistas Eh, para publicar un una fallazgo en una revista científica, pues oye, pidente un montón de cosas y entre ellas pues unos análisis estadísticos más o menos bueno pues más o menos eh, estándares, ¿no? estándares pero también es verdad eh, también es verdad que muchas veces pues bueno esas revistas fallen un poquillo en la vista gorda cuando hay un interés económico realmente potente de, de por medio ¿vale? Eh, ¿qué ocurre con con, con las sabidurías bueno pues tradicionales que sencillamente saben de de la de cuestiones médicas o sanitarias por mera técnica, ¿eh? No hay ciencia, y técnica. ¿eh? Sabéis aquella diferencia que yo un día también dediquéme a, a ello porque bueno, me parece muy interesante. Una cosa allí es la técnica, que hay un, un saber ¿eh? que se obtiene. Eh, sencillamente por por hecho de, de que lo faís y ves que funciona, ¿eh? una técnica Y, pues, un ejemplo muy guapo que me ponían a mí muchas veces, la diferencia entre una técnica y una tecnología, ¿eh? y era que, bueno, digamos que por definición, la técnica Y, lo que sencillamente viene de la práctica, ¿eh? y la tecnología, lo que se deduce a partir de un conocimiento, de un conocimiento establecido a través del método científico. Eh, bueno, pues poniéndome que la diferencia entre técnica y tecnología, pues era cuando en un pueblo, en un prau pasaba un regato y había que cruzarlo, eh, pues tirabas un estable para arriba y, y cruzabas, eh, claro. Y, y eso no es tecnología, no, no sabes cómo están interactuando les, les fuerces eh, Eh, no sabes cómo está la presión de este sitio o de este otro, tú pones un tablón eh, y pasas por arriba el río y ya está. Otra cosa allí, pues bueno, pues el diseñar una ponte que ya más o menos tienes que que, que saber dónde va a haber más presión, donde tienes que poner el, el, la, la pilastra, donde, bueno... como tienes que hacer los, los huellos de la ponte que seguramente incluso pues, no, hoy en día un ingeniero eh, todo eso puede hacerlo en, en casa en sin falta de en sin falta de, de, de, de ir a hacer la obra un técnico no un técnico eh, uno, un técnico en el sentido de uno que utilice la técnica eh, tendría que, que estar allí haciéndolo eh, en el ámbito de, de los sanitarios de la salud bueno pues también hay técnicas claro Técnicas reales en, en casi todo. A ver, en antes de, de, de, de que la ciencia pudiese investigar y sacar conclusiones y, y, y la medicina, como tantas otras ciencias, se algo tecnológico. ¿eh? Eh, bueno, pues también fue algo técnico. ¿eh? Y, y, y muchas burras se hicieron y muchas otras cosas funcionaron. Y la cuestión es por cómo pasa el tiempo y Bueno, pues eh, hay algunos de esos conocimientos, digamos, que bueno siguen ahí y que en ningún momento fueron fueron investigados. En muchos casos, muchas veces, eh, por esa visión eh, el, el dualismo es entre lo holístico o lo fragmentario eh, eh, de estudiarles cosas como fragmentos, sacarlos de, del sitio que es más o menos el, la vía que siguió que siguió lo, lo oficial. Eh, claro, es toda serie de conocimientos, de algunos de ellos, otros no, bueno, pues no, no entendían o no entienden el, el organismo como de algo que se puede separar en cachos, ¿sí? en un todo como, como un todo holístico. ¿Qué es lo que pasa? que yo lo que pasa? Que joder, bueno, pues eh, hay que intentar mantener el, el equilibrio entre esas, dos, entre esas dos cosas, ¿no? Entre lo que por un lado ves que, que funrula, ¿eh? Y lo que por el otro lado tiene un determinado sustento. ¿Qué decir? A ver, no sé. Eh, yo si me torzo un tobillo ¿eh? y tengo un esguince, pues el un, un no vaya al médico. Bueno, pues de ir al médico se está trabajando, porque porque me dé la, la, la baja al laboral y estas cosas. Pero yo sé que él no me lo va a curar. El, el Tú tienes unas guince, ¿eh? Y el médico oficial, digamos, lo que fae es vendate el todillo ¿eh? y todo lo más y todo lo mucho, date unas pastillas antiinflamatorias o a lo mejor pinchate un, un, un infiltramiento de esos. ¿eh? Y lo que fae ¿Eh? y, y te lo mándate por supuesto reposo, ¿eh? dan un saludo, y bueno, pues sí, el todillo puede acabar curando, ¿eh? porque bueno, pues el, el organismo humano en este caso, pues tiene una capacidad de, de autorreparación pues, bastante importante. ¿eh? El organismo puede autorreparar un montón de un montón de lesiones, un montón de, ¿eh? de, de problemas que surdan. ¿eh? Eh, cuando digo el organismo, no estoy refiriendo a lo físico, te refiriendo a todo. ¿eh? Y también muy interesante, algún día hablaremos del tema, la capacidad de autorrecuperación, ¿eh? los trastornos psicológicos de muchos de ellos. Eh, lleva una de las bases de, de, de la gran mentira que lleva la, la psicoterapia. Gran mentira, entre comillas. ¿eh? Eh, de, de algún día hablaré de ello y diré sencillamente que, bueno, que, que la psicoterapia. Eh, puedo aplicarla perfectamente a cualquiera tenga no tenga conocimientos porque al final lo único lo único que falle eh, intentar hacer funcionar esa recuperación espontánea, eh, esa autorrecuperación, autorreparación que tiene el que tiene el organismo. Bueno, pues volvamos entonces al, al tema de del todillo con el con el esguince, eh, El todillo con el esguince. Bueno, pues eso pues oye, mantente Mantiente lo más inmóvil posible y es allí la manera mmm, que lo, la televisión oficial tiene te para atender, un, pa atender un, un, eso, pues, un esguince de tobillo, por ejemplo. Bueno, pues yo las veces que tuve algún esguince de tobillo o, o de cualquier otra cosa, pues yo me quise más de ir a un, a un curandero, ¿eh? Curandero, porque es el nombre que se os aplica. Mucha gente que fales de curandero y como nunca conocido a ningún curandero tradicional, piensa en un negro con un aru de, eh, con un aro dorado en, el, en, el, en la nariz y pegando botes. Con, no, eso no. Bueno, qué sé yo, es igual también Pero bueno, yo lo, lo que siempre el, el concepto eh, al que siempre asocia el término curandero y eran paisanos. ¿eh? Paisanos, mira, curiosamente, supongo que también habría paisanos, pero pero ya mi cuadrame que todos reconocían en paisanos, que tenían, bueno, pues un, un conocimiento del, del sistema musculoesquelético, pues por realmente Fondero, no llegué eh, médicos ni, ni nada por el estilo, pero pero sí que tenían un conocimiento muy grande. Eh, Acuérdame que el último al que fui, digo el último porque igual el cabero, porque, bueno, pues ahora mismo ya no conozco a ninguno, Un oficio que fue perdiéndose, y era un oficio, yo creo, tradicional. ¿eh? Yo creo que fue perdiéndose al, al, al morrer, al ir morriendo los, los cesteros o, o, o los afiladores de tisholes de estos que con la bicicleta y la flota. Pues también fueron morriendo los, los curanderos. ¿eh? Nunca dicen prácticamente. Y digo, el último que fui, acuérdome que ya era un ferroviario jubilado, tampoco ya era un tal. y el primero que fui pues pues tenía un respaque acuérdome que atendió me allí fuera a la cuadra ¿eh? bueno, para eso bueno pues esa gente lo que hacía allí era recolocar las cosas en el sofidio ¿eh? y de hecho después pues, te decía no salió te no sé qué y entonces yo puse pusételo ahí otra vez y no sabes que tal vez arreglado más que nada porque si de la otra manera no llegas que no puso el pie en el suelo y de, y de esta gente salías ya calillando tranquilamente pues oye igual te iba a ser eso iba a ser que de algo sabía, ¿no? De hecho yo incluso tuve eh, tuve la, la conversación una vez con, con, con una, con una médica ¿eh? que, que, bueno, que fui para pa un tema precisamente de eso, también, me eh, torciera un, un todillo ¿eh? en este caso, en el, una ruta montesa ¿eh? pero no conocía a nadie que me lo pudiera arreglar, bueno, pues fui al, al médico y tal y según estaba ¿eh? vendándome y tal, decía, pero no conoces a ninguno, a ningún paisano de estos que, que sepan arreglar tal. Digo, no, sí, sí, el problema, es que ahora mismo no conozco a ninguno. Luego por suerte conocí a, conocí a uno, eh, meduno de uno, que, que ya este que fui, otra vez también tuve otro otro rollo y llamé a padre y resulta que ella muriera. ¿eh? Mm, jodido. Pero bueno. Bueno, pues ese yé un ejemplo. Pues digo que, bueno, pues oye, ahí yo creo que incluso los, los médicos oficiales en general, como esta médica que me, que me trató a mí, no tienen tampoco ningún problema en reconocer eh, bueno pues esa capacidad que ellos no tienen ¿eh? y que y que otra gente sí tiene. A ver, eh, ellos no recibieron, no reciben, según me explicaba, ninguna formación en, en ese ámbito, ¿eh? Eh, no saben exactamente es que nosotros no sabemos curar estas cosas nosotros eh, solo sabemos eh, dejar pasar el tiempo eh, o cirugía eh, invasivo eh, romper como decía no sé si tendréis el señor de los anillos llevo eh, una obra que bueno pues a mí aparte de gustaba mucho vale que en el mío caso eh, No me envío bien, no me envío bien en el sentido de que yo pienso que hay cosas más modernas que me gusten más, pero bueno, esa es otra cuestión, ¿eh? sigue siendo una maravilla. Había un momento en el que falaban eh, Gandalf, el, el mago bueno, entre comillas, Gandalf el gris, y Saruman el blanco, el, el mago malo. ¿eh? Y no me acuerdo muy bien cómo era la conversación, pero pero digamos que Gandalf acababa diciendo ya al Sarumanesi que, que, que sólo solo podía conocer, él ¿eh? que sólo sabía conocer cómo eran las cosas a base de rompeles, ¿eh? que tenían que romperles para conocerles. Venía a ser un poquillín una, una metáfora de, de eso, de la... ...de la visión occidental... ...a lo mejor de... ¿eh? ...de adquirir conocimiento... ...que llegue a través de la disección... ...a través de, de romper las cosas... ¿eh? Eh, ...a lo mejor pues... Mmm, ...los orientales... ...a ver... Mmm, ...cuidadín que estoy hablando de... ...términos muy generales... ¿eh? ...ni en todo el conocimiento occidental... se desarrolla de esa manera ni son todos occidentales entre comillas no son todos europeos o norteamericanos ni cuando digo lo oriental estoy refiriéndome a que Seía en general lo que hacen todos toda la gente que vive pues de qué sé yo del mediterráneo para allá no ni eso ni eso Son términos, eso pues lo que decían antes, constructos teóricos pa para pa no tener que estar eh, media hora falando para definir eh, ese tipo de personas, sencillamente o ese tipo de visiones, lo occidental y oriental. El oriental, pues a lo mejor tiró por una vía que llegue seguramente mucho más, mucho más lenta, eh, mucho más lenta, eh, que requiere paciencia, ¿eh? porque bueno, la observación, a ver eh, requiere paciencia eh, lo occidental y yeah, es rápido, y yeah, es la necesidad de inmediatez, quizá ¿eh? a lo mejor y eso, ya que necesitan resultados pronto vamos, ¿eh? Eh, que y esto, que esto bah, vamos a abrirlo, ah oh, coño, pues ya era esto ¿eh? a ver eh, y cómo como decir, que y masculino o femenino, a ver, vamos a cortar los collones ah coño, los collones que cortamos, claro si eran collones, y que ya eran masculinos y una exageración pero bueno para pa que me pa que me entendáis bueno pues que que la cuestión es esa que bueno pues que en este caso por ejemplo pues vemos ahí un cierto equilibrio yo creo que la no hay ninguna locura que la misma persona que por ejemplo eh, va a tratarse la bronquitis al médico eh, va al ambulatorio que esa misma persona, si, si se tuarce un todillo pues muy conocedor de algún curandero pues vaya al curandero ¿eh? y un, un equilibrio en el que sencillamente pues busca en cada caso pues bueno, lo que da eh, lo que da un mayor beneficio ¿eh? tampoco no ninguna cosa ninguna cosa tan tan rara ¿eh? yo pienso y seguramente pues bueno eso lleve bastante general en el mío caso se diría ya pues digo no porque ahora mismo no conozco ¿Eh? No he conocido ningún cuarandero vivo. Todos ¿eh? los que conozco están muertos ya. ¿eh? Pero bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Eh, lo que ocurre es que, a ver, eh, de la misma manera que yo pienso que, bueno, pues que si una persona se niega, hay mucha gente que se niega, que dice, no, pero tú cómo te pones en manos de... de un paisano que que no sabe nada que no estudio nada y se te pone a rabilar en en el todillo ese que te duele que tienes hinchado cómo cómo cómo por dios no no eso no puede hacerse bueno pues hay gente que opina que nada más se somete a médicos oficiales bueno pues oye digamos que lle bueno pues lle más que un riesgo porque a lo mejor no lle tampoco tan riesgo y un, un dejar de beneficiarse de otras cosas, eh. Bueno, pues que si no dejar de beneficiarse, pues bien, no pasa nada, oye, no, nadie está obligado a beneficiarse de todo, eh, nadie está obligado a nada. Pero bueno, en fin, o nadie debería estar obligado a nada, pero bueno, en fin. Pero de la misma manera, eh, hay otro otro grupo, digamos, eh, una tercera parte. ¿no? De, ya sabéis que al final acabo bueno, siempre hablando de dialéctica, eh. esto no deja de ser una forma de dialéctica eh, hay una tesis ¿m? que lleve eh, la parte oficial y la tesis el oficialismo la tesis hay una antítesis ¿eh? que surge por reacción a esa tesis ¿m? y que lleve, bueno pues toda la, la por ejemplo en este caso que estamos hablando de medicina toda la medicina alternativo es ¿eh? la tesis la, la antítesis o meta la síntesis ¿eh? Eh, que yo cuido que lleve Pues, por ejemplo la vía que están siguiendo de algunos eh, profesionales de la medicina oficial de intentar eh, aprender también aparte de lo que aprenden en las facultades, aprender de esta gente por ejemplo que tiene ese conocimiento tan fondo de, de los huesos, los músculos, de, de cómo aprende, ¿eh? que ya es sencillamente pues yo diría ser un poquillín abierto, ¿eh? tener un poquillín de apertura y joder, pues no decir no rechazar de mano no decir eso no que no es ¿eh? que y no, ¿eh? ¿eh? anticientífico coño sí anticientífico pero resulta que está forulando o sea que yo que estoy supuestamente interesado en, en aprender a, a curar pues mira oye voy a ¿eh? voy a intentar aprender también de esta persona voy a intentar aprender de todo ¿eh? ¿Mm? como cualquier otra disciplina como se te interesa cualquier otra disciplina y quieres aprender de todo yo qué sé a ver a mí me interesa la agricultura ¿eh? ¿Se llama agricultura? Pues yo quiero aprender de lo que ponen los libros de agricultura, ¿eh? quiero aprender de lo que cuentan las facultades de ingeniería agrónoma, ¿eh? y, y, pero también quiero aprender de lo que me cuentan los mis vuelos, eh ¿Mm? Yo no necesito saber, a ver, que los mis huelos dicen que lo que afecta a la patata y una cosa que se llama la mancha que viene a la niebla, ¿eh? Eh, y, y que en realidad eso por investigación se sepa que llegue un hongo, que lo que pasa es que llegue cuando viene la, la niebla pues hay unas condiciones de humedad y de temperatura que favorecen la proliferación del funguesi bueno, pues a mí dame igual ¿eh? me, me interesa pues que me cuenten cómo lo, cómo lo combaten, que más me da a mí que lo llamen mancha que lo llamen milio ¿eh? que más me da a mí que digan que llegue un una infección fúngica que, que me digan que lle un, un, un bicho que viene a la niebla qué más me da eh a mí en este caso me interesa ver me interesan las dos cosas eh porque bueno si sé que lle eh, si sé que lle un fungo pues seguramente eh, bueno pues sepa también en general cómo se puede parar la proliferación de los hongos y demás y si me ayude Pero seguramente también eh, me interesa saber esas técnicas ancestrales que tenían para pa matarlo. Que por cierto, el otro día... Joder, mira, aprovecho que tengo por ahí a, a Fuku. Buenas ¿eh? noches, Fuku. Ponme Fuku. ¡Mala ciencia! ¿Eh? Ponme, ponme en el, en el chat. Aprovecho que lo tengo por ahí porque sé que el Foucault también ye aficionado a estes coses de la agricultura, eh. El otro día contome un paisano, encontré dos historias, a ver, que son, perdona, aquí feo un poquinho de paréntesis, eh. Eh, estaba hablando de, de temas sanitarios y ahora voy a hablar de, de temas agrícolas. ¿eh? No os preocupéis, luego vuelvo, luego vuelvo a lo otro, ¿eh? tranquilos, no pasa nada, no pasa nada. Eh, no pasa nada, entre otras cosas, porque vais, voy a seguir eh, afondando un poquillo en, en la, la división extra entre, eh, entre lo técnico ¿eh? y, lo, y el conocimiento científico. ¿eh? A ver, la cuestión es que eh, al contar a dos paisanos muy mayores eh, que me dijeron cosas que en principio eh, no tienen lo mismo, eh, no tienen nada que ver, pero que, que después pensando digo, no me cabe si tienen mucha relación. Eh, y que bueno, científicamente son aberraciones absolutas, pero bueno, pues resulta que yo entonces, estoy investigando. Eh, a ver, les míos patates morrieron todos porque ellos entró la mancha. Mildium, es en cuestión. ¿eh? Eh, Plantea otros, a ver qué pasa. <risa> pero bueno, <risa> los primeros murieron todo eso. ¿Mm? Eh, yo no quiero echarlos eh, químico, porque bueno, pues tengo interés ¿eh? en eh, bueno, pues en eliminar el mayor número de tóxicos que pueda de la mi vida. ¿eh? No que yo tenga mucho aprecio por la vida, ¿eh? pero digamos que que no me apetece a mí pues enfermar. ¿Eh? el, el, el mío desaprecio desapego por la vida quiere decir que si mañana muerro pues bueno, no pasa nada, morrí ¿Eh? No soy de los que dice ay, que mío tengo la muerte, quiero vivir. Bueno, o sea, a mí, dame, dame exactamente igual. Tiz Fuku, puedes empezar por el cobre, ¿no? Y si ya empecé, empezar, empecé. ¿eh? Y ese cobre, pero no estoy contento. A ver, el cobre no lleva precisamente un, una cosa ¿eh? Eh, sana. El cobre es bastante tóxico en sí mismo. Pero bueno, echelo porque, bueno, pues en este caso tuve que. Y me obligaba a escoger, que feo. Eh, no he hecho nada. y arriesgo me a perderlo todo o hecho algo, aunque no te muy de acuerdo. Bueno, pues oye, el, el cloruro, de, el oxicloruro de cobre, pues tóxico y pero bueno, no tanto como como otras cosas que que se pueden echar. Bueno, entonces bueno, echaré chelo echaré chelo porque pime bueno, una obligación. Este año hay que reconocer que además está siendo especialmente malo. ...para la collecha... ...y especialmente bueno... ...para la proliferación del, del fungo del milio... ¿eh? ...está siendo especialmente... ...especialmente bueno e interesante... ...están viniendo muchas niebles... ...calores, humedades... Bueno, pues está, ...está proliferando bastante perey ...bueno pero a, a, a lo que digo... ...a lo que digo... ...que resulta que al encontrarme un paisano... ¿eh? Que, ...que dice... No, no, ...yo paso de sulfatos y de químicos... ...y de todas esas cosas... Pero ya hay años que las patatas no se me manchen. Digo yo, coño, y eso como ye, yeah? ¿Eh? Es un pesano que, que estaba en un bar tomando un chatubino tal. Y me mira yo, y bueno, a ver que no estaba riéndose de mí ni nada por el estilo porque ya amigo de ¿eh? mi huevo y buen hombre, pues ya una persona seria en ese aspecto. Bueno, pues decía, mira, me, no sé quién me dijo. dicho hay años, ¿eh? que pasara de sulfatos y de historias y que diluyera. un litro de leixía en 10 de, de agua bueno, en este caso decíame porque el diópolis me 10 di de, de la mochila de, eh, de, de fumigar y él decíame una botella y media de lechía en la mochila ¿eh? que son habitualmente de, de 15 litros y mira, yo he hecho eso a patates, a tomates a frutales, a de todo y de que he hecho eso pues no no volvió a no volvió a a manchaseme nada. Yo dije, bueno, no sé. Hombre, yo de mano decía, esto no me pare muy tal, pero bueno, oye, qué sé yo. Y nada, fui pa fui pa padrónme intentar enterarme por por internet que ya la mía vía para aprender un poquito de, de estas cosas una de las mías en más bien están los libros está la sabiduría de los paisanos y de, están de, los mis vuelos, fundamental pero bueno también está ta, también ta internet y bueno pues puse lo de y para sulfatar para sulfatar bueno para pa fumigar eh, las plantes como fungicida y, y bueno lo que al fue un montón de comentarios alrededor del tema nos que diciendo, no no eso es una barbaridad porque qué males plantes y no sé qué digo bueno pues nada oye, será verdad entonces bueno pues digamos que ese tema pues no volvía a no volví eh, a considerarlo aunque bueno en realidad a ese paisano ahí en concreto parece que funcionaba bueno pues la cuestión eh, de que eh, otro paisano un día Paisano mayor, con el que bueno pues trabajo y y falgo tres cosas y tal, pero bueno cuadro que muchas veces es el tema de, de la agricultura y bueno pues soy un paisano que sabe mucho, un paisano muy mayor que lleva muchos años sin cultivar nada, pero que tiene recuerdos de, de, de, de muchas cosas. Bueno pues díchome, bueno díchome porque y pregunté, digo ¿qué hago en la madre, Y tú qué hacías para para que no se te manchara la patata? Y él díchome mira pues yo lo que hacía Y era eh, espolvorear eh, ceniza por arriba de ella. ¿eh? E intentaba que la ceniza quedara en los fuelles. Si podía ser después de, de un día de lluvia, mejor que tuvieran un poco mollas para que se pegara la ceniza. Yo dije, mal bueno, ceniza, qué sé yo. Bueno, decía, me insistía pero ceniza tiene que ser de, de madera, ¿eh? de, de la yeña, no un mal quemar otra cosa. Bueno, anda, pues, pues, pues vale. Y, bueno, pues pensé digo, ah, a ver, ¿pero de dónde saco yo tanta ceniza y tal? Bueno, eh. porque además, claro, yo la ceniza que tengo la huerta de, de quemar el mordazo que pueda salir, uso eh, la pa' para pa, pa les para que tenga para limpiarse y tal, y tampoco pues, creéis que por mucho. Pero bueno, en fin, bueno, no, eso pues fue una cosa más que apunté en la mi libreta de, de notes agrícolas. Y la cuestión y que, claro, después de un día de pescancé y me dije yo, madre, pero espera, espera, espera. La ceniza, al fin y al cabo, eh, ye el precursor de, de la yeshia. ¿eh? En antes, en los bellos tiempos, la, la ropa ya va a verse con ceniza. ¿eh? ¿eh? Con ceniza y agua y juntando ceniza y agua, y era como se hacía la yixía, ¿Eh? Eh, en el llevadores del año de la pera pues lo que se hacía ya lo de hacer la colada bien precisamente de, de colar la ropa que muy llaves con, con agua y llixía y decía hostia pues entonces ahora todo empieza a cuadrarme seguramente eh, sería bueno no sé hasta qué punto la ceniza pura sí bueno O sé sea, hasta qué punto Si metes el, la mano en un montón de ceniza No te pasa nada, si está apagada Y si metes la mano en un montón de calderos del Yixia Va, pues igual ¿eh? La estropias es un poquillín Estropias es la, la mano un poquillín O sea que la Yixia más agresiva Pero bueno, oye Pues no dejen de ser un, un poquillín Dos partes de lo mismo Una, digamos, eh, más arcaica los mejor eso de de echar la, la ceniza y otra más moderna ¿eh? más tecnológica si quieres <risa> eso de de echar la la llixía, ¿eh? y una cosa curiosa y una cosa curiosa muy muy curiosa y bueno pues fadré los mismos experimentos no tendré seguramente ceniza para pa echar a todo ¿eh? ni de coña tengo yo tanta ceniza pero bueno ¿eh? seguramente también a un riego... ya sí la a ver lo que a ver lo que pasa mismo fugu en el en el chat de Andoni a muy científico uy pero mismo otra cosa aquí muy larga joder vaya paso post que me puse aquí voy hielo eh muy hielo entero a ver investiga lo toxicidad si se degrada ...y sin funciona... ...aun así el mildio genera en el mundo... ...pérdidas millonarias... ...si la lejía fuera solución... ...sería masivamente utilizada... ...ojalá fuera cierto... ...si no, ya sacarán una patata... ...a la que no le afecte el medio. ...bueno, me, sí, claro, eh, ya la sacarán... ...bueno, ya existía... Eh, ...ya incluso Foucault y yo tenemos... Eh, ...falado de este tema... ...ya existía la patata... ...a la que no le afectaba el mildio... ...bueno, a la que no le afectaba... ...a la que ya afectaba menos... ...y era más, más resistente al, al mildio... ¿Eh? Que también el falando, eso la siente mayor es la que puede sacar este este conocimiento. Y un caso en el que los ingenieros agrónomos, seguramente saben menos que, que la siente mayor, ¿eh? Eh, sí, porque van a lo mayor más a esa visión menos holística ¿eh? y, y dice Nada, ah, esta patata produce más. Hay que echarle un mogollón de, de mierda de estas, de sulfatos y historias. Sí, bueno, pero ¿qué más trae? Produz más. ¿Ah? Entendamos, ¿no? Eso, eso es la visión. Y eso, pues, también, eh, por el mío, yo supí que cuando él ya era niño, eh, y, y de hecho es de ser niño, hay mucho tiempo, eh, de eso es de ser niño, muy, muy temprano. ¿eh? Pero, bueno, aparte de eso, pues, ya os digo, historias a lo mejor hay 80 años, 75, 80 años. Pues, eh, acuérdese que había una patata, ¿eh?, Que, ...que no producía mucho... ¿eh? ...que ya unas patatas grandes... ...pero que no salían muchas tampoco... ...pero que se manchaba menos... ¿eh? ...manchaba menos... ...que cuando se metieron patatas blancas... ...y era una patata negra... ¿eh? ...sabía lo que... ...que era una, una... ...una patata que tenía la piel negra... ...por, por dentro que era blanca... ¿eh? ...por dentro ya era blanca... ...pero la piel que era negra... ...yo la verdad que... que ...puesto a investigar... Lo que encontré, la única patata negra que, que encontré, mirando... A ver, una investigación muy básica, ¿eh? Sencillamente de meterme en internet, ponerme en un buscador patata negra, variedad negra y tal. Las papas de, de Canarias, y lo, lo único que encontré. ¿eh? Y es posible que una variedad típica de un sitio... ¿Eh? They that joder. For hago la ley, calla. Joder, porque como no quedó grabado, ¿eh? Como no quedó grabado, joder, ¿eh? al, al cantarín o, ¿no? ¿Eh? Que no va, que no va a salir. Pues mira, te jodes, no puedes salir. Ahí eh, fui yo que que un botón. Bueno, ya sabéis que este programa está lleno de pifias, joder, ¿eh? No creo que nadie preocupe una pifia más o una pifia menos. Una pifia, pues ya está una pifia, no pasa nada, ¿eh? Vamos a otro tema, joder, ¿eh? que oh, mira, esta vez sí es que se me fue un poquitín la goya, <ríe> sé que estaba hablando de, de, de patates, de melo, de la patata negra, coño, estaba hablando de la papa canaria, que no me parece a mí, ¿Mm? que es una variedad que se da en un sitio prácticamente desértico, eh? vaya a darse bien en un sitio tan húmedo como Asturias. Pero mira, si me fejo con él, es una pena porque el año pasado estuve trabajando en, en Gran Canaria y podía haber traído unos guantes. Este año en eh, un trabajo en Gran Canaria. ¿Qué vamos a qué vamos a hacer? ¿Mm? Pero bueno, eso, pues un caso más, un caso más, en el que a lo mejor no hay por qué eh, tirarse eh, 100% a la ciencia, ¿eh? en este caso a la ingeniería agrónoma, ¿eh? Eh, ni tampoco hay que tirarse al 100% a las técnicas porque sabemos que hay cosas pues, bueno, pues que a lo mejor fueron y a lo mejor no supuestamente el caldo de, de la fermentación de cola caballo eh, y fungicida bueno pues seguramente sí y, eh, tenga un efecto fungicida pero hasta cierto punto al nivel que entró el, el fungo este año en los patates pues no fue fungicida ¿Eh? al nivel que entró el año pasado y al nivel que entró hay dos años si sí lo fue ¿Mm? bueno, este año no. Pues tengo que buscar otras cosas ¿eh? y si no me queda más remedio pues tengo que tirar también de, de conocimientos eh, científicos, por ejemplo el oxicloruro de cobre pues oye, mira, no deja de ser bueno, no sé cómo se originó el conocimiento de que el oxicloruro de cobre y era, ¿eh? y era un, un fichicida, pero bueno Tienes esa capacidad, yo sélo y fui a una tienda y comprélo ¿eh? ya pues digo, no soy integrista no soy talibán, estas pues, cosas vale, a ver, sí, bien a veces digo yo eso de para paso fatal, pa eso compro los patates en la tienda y no me mato a, a cultivales. no desea de, ¿eh? de, de, de tener la soberba ¿eh? no deja de tener la soberba también porque, bueno, pues el sabor es totalmente diferente Hoy te voy comiendo freses, hoy de los míos fresales, madre, te andan toxines, no digo que no, porque a ver, la mía huerta está cerquina a la ciudad y es imposible que no los tenga, pero oye, muy poquitines, y sobre todo, tiene un sabor, madre de Dios, que rica está, pero bueno. Pero bueno, eh, volvamos al al tema al tema inicial. ¿eh? Joder, vaya como estoy Me Decía que Carlos 11 en punto acababa para poder ir para casa y y echarme pronto que va ni de coña. Bueno, aquí vamos a hacer. Eh? Cualquiera de estos mireme, no me día a trabajar y echaránme y así no tengo que volver más. Y no, no os creáis que no me ¿eh? que no me va a preocupar demasiado. en la situación actual, yo llevo un momento en que digo, ay, madre de Dios, porque qué no conservé yo que el trabajo que, eh, que ahora también me vendría? Bueno, pues, oye, qué sé yo. Pero bueno, yo me, pss, soy un poco eh en esto sí que soy yo más orientalista. Yo, muy güey, tío, déjalo fluir, ¿eh? a ver qué yo lo que pasa. Bueno, pues que, volviendo otra vez al, al tema de la salud, al tema sanitario, eh, ya os digo, eh, Ni creo que sea lo mejor la, la, la tesis ¿no? de, de creer eh, a en, en lo oficial, ni creo que por desgracia haya que callar la antítesis, de sencillamente rechazarlo, ¿eh? refugar todo lo que venga del oficial y caer en brazos de todo lo que ¿eh? todo lo que sea alternativo, todo lo que sea contrario. Esto viene al cuento de, del rapacín, es decir, Eh, que por lo visto en Barcelona ¿m? detectaron con difteria ¿eh? una enfermedad que ya llevaba casi 30 años desaparecida extinguida porque los nenos se vacunaban claro eh, y es muy complicado ¿m? hay un movimiento antivacunación muy grande ¿eh? Eh, dicen que en las vacunas que, que nos meten ¿m? que nos meten otras cosas y, Yo creo que lo que hay que pensar, no es que ¿eh? las vacunas nos meten nada. ¿eh? Sencillamente como meterlo, <ríe> Podrían. ¿eh? Como podrían por cualquier otro medio, por muchos otros medios. Mira, yo hace años, cuando todavía Tobía estaba tan extendía la conspiranoia, ¿eh? conocía a un conspiranoico. ¿eh? Una enfermo mental, de verdad. Bueno, cuando digo de verdad, no digo que fuera enfermo mental por ser conspiranoico, coño eh, todo lo contrario, seguramente ya era conspiranoico a raíz de la enfermedad mental que ya, que ya tenía eh, y él la su obsesión ya era el agua ¿eh? el agua nunca tomaba agua del grifo ni nada con, con cocinado con, con agua del grifo porque bueno, pues él estaba convencido que, que en el agua del grifo pues venían eh, elementos que Eh, que echaban ahí para controlarnos, para eh, para hacernos sumisos, para y, y bueno pues en, en general el rapaz este y era y era bastante pesado. Yo acuérdome que la gente eh, cuando lo veía llegar a corrí corría todos eh, escondidos, hostia Que viene el pesado este y tal. A mí por embargo me gustaba mucho hablar con él. Eh. y a veces intentaba razonar Y decir mis cosas pero bueno hay una cosa que en general a, a la gente del yoko ¿eh? Pase mucho, o yo por lo menos veo la yo cuando me viene un yoku a falar el típico yoku que ¿eh? a toda la gente contáis las la historias ¿eh? eh, y que la gente mira por tu lado si se lo sintiera y así bla, bla bla bla bla bla bla bla bla la gente pasa a ver y tal bueno eh, comprobé que ese tipo de, de yokos cuando no pasas de ellos ¿Eh? Y intentáis charlar con ellos Y os hagáis caso No os gusta, eh? marchen, marchen pa, ¿eh? A hablar a falar con con, el, con otro que se porte como Tiene que portarse, que, que pase de ellos ¿no sé? ¿Eh? Bueno, pues eh, yo De todas maneras intentaba Razonar con este Y decía, no, pues el problema no es que, que En el agua, del ¿eh? grifo haya, haya elementos De control mental ¿eh? Y en, ...tremendamente improbable... ...que los haya... ¿eh? ...que ocurre... ...que ya es perfectamente posible... ...que los haya... ¿eh? ...que cuando lo necesiten... ...pues lo utilicen... ...el agua del grifo... ...podría ser el, el objetivo perfecto... ...de un terrorista de estos... ¿eh? ...de estos islamistas radicales... ¿eh? ...joder, ya en un un ...el agua del grifo... ¿eh? ...y morremos todos... ¿eh? ...porque... ...joder, yo que sé, hay mucha gente que no bebe agua del grifo... ...que la compra... ...pero pero para cocinar... ...yo nunca no conozco a nadie de Cab cabralos... Eh, ...yo no conozco a todo el mundo... ...no conozco a nadie de que, que cocine con, con agua fombella... <risa> ...que tengo que unos patates... ...y que yo se eche a fombella. ...no, eso no... ...no conozco yo ninguno cabralo... ...que no digo yo que no... ...pero yo yo personalmente no lo, no lo conozco... Eh. <risa> ...con los vacunas pasa lo mismo... que no pueden utilizarles para ¿eh? pa meternos ahí lo que sea, desde veneno hasta de algún elemento que ¿eh? facilite el control mental. Claro que puede, pueden tranquilamente. ¿Podemos defendernos de ello? Malamente. En este caso, que es lo que nos supone el intentar defendernos? Pues suponemos un peligro más grande todavía que ¿eh? el peligro de que nos estén metiendo algo, que ya el peligro de enfermar. ¿Eh? de enfermar una enfer unas enfermedades muy graves por negarse, al negarse a vacunar a, ¿eh? a los niños, digamos que consuren el peligro de que, de que ellos metan algo a través de las vacunas que no sé exactamente lo que se supone que lleva la vacuna, sí, consuren ese, ese peligro, pero exponense a otro, ¿Eh? vale la pena? ¿Eh? No lo sé Eh, vale la pena dejar de beber agua del grifo para no exponerse a todo lo que puede venir ahí y entonces es tener que comprar agua embotellado y exponerse a que a lo mejor también ahí venga vengan cosas porque de la misma manera hay que hay cospiranoicos que tanto el día metiéndose con el agua del grifo también hay cospiranoicos que se meten con, con el gran engaño y la gran estafa del agua embotellado ¿Eh? ¿Ya veis? Hombre, Siempre nos quedaría la posibilidad de ir a agua a la fuente Pero teniendo en cuenta, eh, como tal planeta, las fuentes, la mayoría estarán contaminadas. <risa> o sea, que supongo que no. ¿Cuál es el resumen para pa todo esto? Bueno, pues al final un, un poquillín que, que lo necesario, ¿eh? a lo mejor, y, y buscar un, un punto medio. ¿eh? Lo que yo siempre digo, lo necesario es buscar una, una síntesis. ¿eh? En este caso, extremadamente complicada la síntesis. Nunca nos vas a hacerles, o nunca nos vamos a hacerles ¿eh? a cosas bien. Y absolutamente imposible. ¿eh? Absolutamente imposible. Eh, no puedes hacerles las cosas, cosas bien. ¿eh? Eh, simplemente puedes intentar hacerles lo menos mal que puedas. yo, mira, hay poco falaba yo, tuve en casa de una amiga que, bueno, pues eh, por circunstancias, está embarazada y tal pues quiere reducir lo más posible la, la, la, la cantidad de tóxicos que mete por el cuerpo pero ella misma fue la que me dijo, no, no, yo no quiero eliminar los tóxicos del mi cuerpo eso es imposible quiero reducirlos las medida en lo posible si en cuenta de comer unas galletas empaquetas, o comer un pan que me hice yo en casa, eh, pues mejor que no quiero hacer que el pan que fiz yo en casa sea más puro, porque, oye, pues también, eh, está fecho con ingredientes que vienen de... De producciones eh, agrícolas extensivas que seguramente usen un montón de mierda para eh, pa sacar ese cereal del que yo saco esa farina con la que yo hago pan, pues seguramente sí, pero bueno, yo lo intento, intento sencillamente sencillamente eh, baixar el número de tóxicos. Eh, acordaos de ella, curiosamente, acortarse de un término. Que, que hay muchos años, ¿eh? hay muchos años, no sé cuándo salió la peli esta Matrix en el 1999. Vuelvo a hablar de Matrix, ya veis, eh, otra vez, y la segunda vez esta noche. Alcordóse de, de un concepto que desarrolláramos una serie de personas y que yo te expliqué, que era el concepto de tasa mínima de sufrimiento, ¿eh? que sencillamente era que el reconocer que. Que, que hay que, si te enfrentes al sistema, ¿eh? sufres un poquillín. ¿eh? Pero vamos a intentar sufrir lo menos posible, hombre. El Matrix el que, ¿eh? el que traicionaba a los humanos, traicionaba a los... porque el Probe no podía comer chuletes, nada más podía comer aquella especie de mocos nutritivos, ¿eh? y él quería comer chuletes. ¿eh? Pues no pasa nada por entrar a Matrix a... a comer una chuleta de de vez en cuando joder no pasa absolutamente nada La gente, eh, no tengo más nada que decir, la verdad. ¿eh? Yo creo que ya dije muchas cosas. Eh, quería hacer el programa curtio, y bueno, curtio fue ¿eh? porque no, no, no tampoco me explayé demasiado, pero bueno, pues tampoco, ¿eh? tampoco vamos a, a hacerlo más de lo necesario. ¿eh? Tengo ganas de que se sienta el, la, el cantar de cierre. A, a César Strawberry creo que ya lo soltaron pero bueno, con un mogollón de, de acusaciones de, de por medio ¿eh? Eh, ya sabéis, si lo collen a él si collen al que dice que, que diz todas las semanas que no nos collan joder, pues ¿eh? razón, de más, razón de más también colleran a mí, supongo ¿eh? Eh, Fuku, colleranos no, oh, joder, que no nos collan hostia ¿eh? fuku, la vida ha cambiado mucho en el último siglo Ahora estamos refalfiados de todo. Hostia, que estamos refalfiados, estamos muy refalfiados. Y ese y un de los grandes problemas. Eh, no tenía hoy pensado hablar del decrecimiento, pero no deja eh, de, de ser ese el problema. El refalfio faenos no entender otra posibilidad que no sea la del crecimiento continuado. el crecimiento continuo solo nos lleva a la muerte ¿eh? sí sí sí un deseo ser lo más mínimo Llevarnos a la muerte ¿eh? pero bueno en fin a ver quería sí <ríe> porque aquí vale bien no, ya, perdona y la pifia la pifia final bueno amigos que ya sabéis lo que os digo lo que os digo siempre cuando terminamos no ¿Eh? ¿Sabéis lo, lo que lleve? Bueno, pues si acaso yo digo otra vez, porque no me canso de deciros esto. No me canso de deciros que por favor, que cuidadín, que, que, que nos collen, hombre. ¿eh? Ya os lo dice, agarraron a César Strawberry también, pues que por lo menos nos collen nosotros, ¿vale? Venga, un saludo a todos los que tuvisteis sintiendo anedonia esta noche 4 de junio del año 2015. Y un saludo a toda la gente que lo descargue, que lo sientan de ferido, que qué sé yo. Venga, un saludo para todos de la netónica Miserable, ¿vale? Venga, tal luego, tal jueves y que no busco ya. Por arte de magia tiene vida propia y va cambiando ¡Salud! Venga a tener biografías en la enciclopedia, limpiando con total, para que no vuelan los hechos. Que nunca es bueno que la gente sepa que reyes y presidentes. y presidentes son y serán por siempre. Grandes no figuras incuestionables ante quienes hay que doblar el espinazo, dar taconazo, besar su mano, honrar su sable y que, que Dios, Dios les salve. salve. Por eso nunca conviene olvidarse de nadie, ni hacer memoria. E La verdadera historia Cuanto más arriba y, y más, más atrás, atrás Mira y verás Cómo te sorprende el poco disimulo Con que todo el mundo Cambia de chaqueta, gabardina, cabardina chandal, pero nunca de gallumbos Y todos a una pisándote la chepa rampla, trinca, malversa Que siga el paso doble la flamenca, Y la cuerga flamenca con ellos ¡Viva las caenas, rompe ya!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 Que no te no, no no, no no, no no, no